The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful bones crawl Upon the crump of pain There's a policeman with an honest soul But a scene whose head is on the pole He as he fills his pride bowl With a feeling of an He briskly frisks the Tommy remains, dropping a print on a and stage And endeavours to ignore the change That he walks into his knees But he's mastering the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 There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw uncertain if the show is through. Silent looks to wait the cue, but the frozen master smiles. At last, in 1998 show. The tart song, no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of comedy. hasta que hasta que esto no sonaba. ah vale sí llegué había que subir esto si no si no no nada vale sí ya ahora está bien la cosa que... a ver yo subo subo el, el father de No me entendéis, pero yo digo lo igual. Su el de la mesa auxiliar, eh, de, por donde sale el CD1 y luego por la mesa principal pues ya sube y bajo el ponte de Igual, no me entendéis, que no pasa nada, no importa. Bueno, con la... lo primero de todo eh, comentábamos que la semana pasada no tuve. Eh, no tuve porque tuve malo tuve un febrón de espanto no me acuerdo cuántos grados tenía el, el jueves pasado pero muchos muchos eh, un proceso un proceso grupal eh, que eh, no estoy no estoy hecho no estoy acostumbrado y porque normalmente se toma relativamente bien pero bueno esta noche vais a flipar porque voy a estar <coughs> Veis toda la noche tosiendo y esgumilando y... Bueno, la de mi madre, para arriba es que hacía se me trae un traer un, un poquillo de agua que ya era, ya era la manera de mantener siempre la garganta hidratado y entonces, es bueno, pues eh, ralentizar, suprimir, eh, aminorar el tema este de la tos pero bueno, no fui no me acordé del tema... mira que era fácil saberlo este no joder pues obviamente si estás todo el día tosiendo pues cuando falas mucho por la radio eh, toses más todavía bueno por la radio pero no sé. Ya. el caso es que si si canses el, el garguelo a base de darla por payuola pues entonces es obviamente toses más Bueno, de todas maneras, estáis eh, aquí sintiendo esto: estáis sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada, estáis sintiendo Radio Cuca en directo, estáis sintiendo el 107.3 eh, eh, FM y el triple www.radiocuca.org. Eh, en punto de directo digo, si llegué hoy es 4 de Ginebra ¿eh? del año 2018, ya, ya estamos en el 2018 y son les. ahora mismo les 21 y 6 minutos de la noche del horario de Greenwich ¿eh? más uno de paz que lleve. si no, si no más uno que más da, si estáis entiendo este son las 9, los 8, los 10 que más da joder todo lo más ya sabéis como suelo decir muchas veces que puede ser un fenómeno eh, paranormal, no pasa nada ¿O estáis sintiéndolo en diferido? Tampoco no pasa nada, viste, y no... A ver, en este programa habitualmente no se dice nada que requiera eh, de actualidad, es una actualidad para pa entenderlo, para interpretarlo bien, no, no, en absoluto todo lo, todo lo contrario. Anedonia eh, no lleva un programa de actualidad, no siendo cuando alguna vez si sí llega, sí llega actualidad, ¿eh? pero bueno normalmente en Anedonia no llega actualidad, y aunque sí se sí lleva actualidad, que más de joder, ¿no? no hay falta de sentirlo en el momento. Total yo no doy nunca, lo que sé sí que no doy nunca es información fidedigna y, y contrastada y todas estas cosas. O sea que a ver, tampoco pasa nada por tener que buscarlo en otro sitio. Hoy podía ser un programa de actualidad, podía hablar de, de los Reis Magos, de, de la cadena perpetua revisable, de un montón de cosas de actualidad, pero no tengo ganas, la verdad. No tengo una noche más, no sé, apática, un poquitín apática. Subí por la radio porque eh, la radio anima a mí siempre, pero no, no sé, notaba yo con mucha gana de... Y para arriba, pues que de lo del tema este de la tos, que tenía que haber traído agua o la de Dios, pero bueno... Fue una cosa curiosa porque tuve enfermo, a ver, tuve bastante jodido, eh, bastante jodido. Eh, el día de, de Nochebuena, hay una semana y pico ya, casi dos, eh, bueno, pues eh, estaba yo un poco rarín. Y en la cena, pues, oye, eh, sometíme a los rituales habituales de ese día, eh, disfracéme un, un poquillín. muy pequeñín cada, cada año no sé si más y si menos. Sí, no, sí lo sé, cada año menos. Un y menos me pongo me pongo el disfraz. Todo lo más afeité, me, ni siquiera me afeité. ¿Eh? Rapé la cara, que no es exactamente lo mismo rapar que que afeitar. Fue lo que hice, no hice no nada más que ¿eh? rapar un poqueny la la cara. para dar gusto a la la que está todo el día... ...ay, esa se afeita, teneno, que... ...con esas barbes... Eh, ...pues... ...afeitar no me afecta pero... ...pero rapo la cara, además... ahora de un tiempo... ...bueno, ahora mismo no sé, ahora... ...no sé está de moda... ...llevar barbes... ...llevar media barba... Eh, ...de ir afeitar, no tengo ni puta idea... ...llevar bigote, llevar perilla... ...yo cuido que ya... ...ya pasé por todos esos modes y nunca no nunca no es face en un yo face en mucho caso, eh. A ver, yo básicamente llevo barba, mira, yo que eso no tenía era la no lo sabes, porque la verdad en por digo la mi imaging a través de a través de algunos medios, otra gente de la de la radio. Bueno, pues puede ser que que haya visto el focico. Normalmente, a veces se fae un, un video chat en, en directo. Yo la única vez que tuve el oro, eh, yo tapé, tapé el foco no, A ver, esto ya es radio, este, no lleva no televisión, o sea que no lleva a verse, lleva ¿Eh? no para, para sentirse, para sentir la radio lleva para sentirla, no lleva no vela. verla. Eso, eso son otros medios, eso no lleva a la tele u otras cosas. eso que te hago ahora tan de moda de poner una, una cámara en el estudio de radio y grabar el programa mientras grabar la imagen mientras está haciéndose grabarlo bueno eh, emitirlo, emitirlo mientras mientras está haciéndose a lo mejor no a través de la televisión pero sí igual a través de del internet en el que eh, una ocasión aquí yo tuve La que yo tuve aquí, en un, en un caso de estos, en los que se puso una webcam y se metía, se metía a través de la nuestra de la nuestra página web. Yo, ya os digo, no me interesa la experiencia, entonces es ¿eh? para que, para que no se me viera. Además, de todas maneras, ya sabéis que, que en el mío caso, en el caso de la Nodónico Miserable, Una cosa y el software y otra y el hardware. No tenemos nada que ver el uno con el, el, uno con el otro, o sea que no tendría ningún sentido que, que me hubieras el fodico Pero bueno, sí, en las resulta que estoy, estoy comentando una cuestión de la, de la miostética. No sé hasta qué punto, eh, si se siente eh, tolesores de, de anedonia... llegar los 500, 500 y pico, eh, horas de neodónico que van. Igual le llevan cerca de 600. Eh, a lo mejor 660, entonces, no sé hasta qué punto se puede llegar a hacer un retrato robot del, de las pintas de la con miserable. Igual si se, se pudiera, ¿eh? porque otras veces hay que falar de otras cosas y seguramente de alguna vez, en sin mayor intención, ¿eh? que... que el discurso del momento pues sobre todo algún tema sobre el mi aspecto estético bueno pues oye tampoco a ver no lleven ningún secreto una cosa allí que a mí no me apetezca no me apetezca contarlo ni darlo ni dejarme ver no se acoseme y ni me ni me deixo ver el el el vídeo un video chat ni una emisión a través de webcam ni estas cosas pero bueno a lo mejor es sencillamente porque si no toca pelotes y todo el mundo se deja pues a menos me da la gana a lo mejor es sencillamente eso pero no tengo tampoco mayor problema en que en que encontrar cosas de la amistética y si de alguien tiene ¿eh? de alguien tiene les, les ganes y la moral para sentir <coughs> sentir todo el <coughs> perdón. bueno, perdón, no, joder, si no lo queréis, no lo se si, si de alguien tiene las ganas y la moral de sentir todo el programa y todos los horas que se grabados de, de esta historia y extraer, pues, bueno, pues los comentarios sobre la estética que puedan llevar a, a más o menos a hacer un retar tu robot, pues, oye, mira, joder, pues, ole por él, ¿oíste? Bueno, todo este cuento para <risa> sencillamente comentar lo de, que, lo de que el día de la noche buena. Eh, eh, aunque ya cada vez, me parece a mí, soy menos de, de disfrazarme o más, qué sé yo. Pues a lo mejor el, el año que viene o por cualquier otro evento dame la venada y disfrazame más todavía. Bueno, sí, de hecho, no hay un año siquiera tuve un, un evento para el que me disfrazara de Dios. ¿eh? Hacía años que no me disfrazaba tanto. Bueno, que se llevan en idea. no hay no hay no hay potes, no hay potes marcaes. Cuido que esa higiene de les una de les las cosas que que rigen la mi vida y que saquen de qué si yo lo sé, no me lo dice nadie, pero lo sé, saquen de qué esas algunas personas. El hecho de que no haya potes, no hay cosas marcaes. Hay gente la que, oye, pues si gusta una cosa y siempre gusta esa cosa, más o menos la gente que quiera complacerlo, pues bueno, eh, eh, facilita ahí esa cosa y y, y consigue, el, el, consigue la complacencia de esa otra persona. Yo qué sé, pues pasa mucho con las comidas. Hay gente que gusta una determinada comida y oye pues si, si quieres dar ahí un premio o tal Pues facilitas el acceso a esa comida y normalmente lo consigues. Oye, ni siquiera en mi caso. Yo, unas veces, gustame, unas temporadas, gustame una cosa, otras temporadas, me otra. Soy un puto desastre, un asqueroso. Un asqueroso, básicamente porque, joder, la demás gente con toda esa buena voluntad, a lo mejor, oye, pues te prepara una determinada comida que supuestamente te gusta tanto ese día no tienes ganas. O sí, gustaba mal a Dios, pero no me gusta. O sea, ya no me gusta. No soy yo de gustar ni de echar de gustarles comidas y comelo todo. Pero bueno, sin más, esto de, de casi que a veces en cuenta de de comer, pues que ir repostando combustible. A veces, a veces pasa, pasan esas cosas. Esto y pasan esas cosas. Pero bueno, aunque no soy yo de de Pues bueno, lo mejor precisamente la pauta esa de disfrazarme para para eventos importantes, pues bueno, la vaya poco a poco perdiendo. Aunque ya os digo, hay poco tuve un evento importante y disfrazéme más de lo que me tenía disfrazado en años. ¿Qué sé yo? Supongo que porque, bueno, pues había implicado es de algunas personas a las que yo tenía un aprecio tal que merecían que, que me disfrazara por. por ellos, no sé, a lo mejor ya eso, a lo mejor ya es sencillamente que me apeteció, que esa noche me dio por ahí, o que me apeteció llamar la atención, a lo mejor ya es sencillamente eso, a lo mejor de, de, de, dije yo, oye, pues toda esta gente que está fartuca de verme ¿eh? como voy siempre, fecho un kinky y, y estas cosas ¿eh? seguro que no se, no se piensa no se cree que yo, yo pueda también ser una persona de esas que se ponen un, un traje ¿Eh? se ponen un trash y, y oh, de repente de golpe porrazo cambiaron totalmente, convirtieron, convirtieron en en otra persona totalmente diferente, que ¿eh? fetadeno de trash, de camisina, ¿eh? qué sé yo. Pues ser, sería por eso, igual fue por eso. ¿eh? No hemos países vosotros tampoco a, a, a pensar que, que a ver muchas veces fago las cosas yo y no sé ni siquiera por qué les por qué les fego. Bueno, sí, supongo que si me pongo a pensar, sí que acabaré encontrando el porqué. Pero bueno, en eh, no el caso de esta noche, ni siquiera hablar de ese tema. Yo sencillamente estaba hablando de que, de que el día de Nochebuena eh, disfracemos un poqueñín Un poquillín, ya os digo, no, ni siquiera me, me disfrazo, me disfracé ese día. No tenía ganas de, de poner el disfraz demasiado, ¿eh? de demasiado en disfrazamiento. Entonces, nada, un poquillín. ...cumplí y algunos de algunos rituales de, si, de ese día... Eh, ...ese día xuntéme con uno de los mejores mayores amigos... ...una no tradición que ya no sé cuántos años tiene... ...no sé cuánto irá... ...15, 20 años igual que cerca de 20 años... ...que nos juntamos el día de, el día de Nochebuena... ...a, a pues tomar algo antes de marchar... ...a, a las respectivas casas de las nuestras respectivas familias... para celebrar la noche. Sí, oye, estaba yo pensando, no sé qué ni decía yo, habrá lo menos una docena de años que cumple ese ritual. No, pues igual ya hay cerca de... ¿eh? Igual ya hay cerca de 20 años que, que se cumple ese ritual. Un ritual extremadamente prestoso, la verdad, porque, bueno, no sé, son... A mí las tradiciones, de, la verdad, que siempre me gustaron. Pues mentira, ¿no? ¿Eh? Una persona tan... tan ante todo, ¿no? que se haya dejado de las tradiciones cuando supuestamente todo lo contrario. por bueno, estos estereotipos, estos constructos teóricos que que tantas veces utilizamos para para clasificarnos el mundo, para clasificarnos sencillamente el mundo dentro de dentro de, de lo finita que es la nuestra memoria y la nuestra capacidad de, de procesamiento, de computación, Le necesitamos crear esas etiquetes. ¿eh? necesitamos seguramente eh, adscribir los fenómenos los determinados fenómenos a, a, a ponerlos en valle de, de todos esos diferentes etiquetes sencillamente para pa organizar un poquillo en el mundo para poder abarcar, para poder abarcar fenómenos supongo que también oye ¿no? pues eh, cuantos más fenómenos quiera quiera abarcar una persona pues a lo mejor más más dado será o, o, o más necesitará utilizar esos constructos teóricos, esos constructos que no dejen de tener la misma naturaleza a lo mejor que, que los estereotipos, ¿eh? estereotipos raciales, étnicos o de cualquier otro tipo, que no dejen de ser más, más que eso, <ríe> sencillamente etiquetes, etiquetes en las que eh, bajo una generalidad bueno pues eh, se ubican a... se ubican a determinados grupos, a determinadas personas, a determinados, a determinados conjuntos de, de fenómenos. Claro, tiene, tiene la desgracia de que el estereotipo, bueno, no sé hasta qué punto, lleva bueno o malo en, en sí mismo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, eh, el, el, esa tendencia que tenemos a atribuir entidad real a lo que no desean de ser, eso pues, menos constructos teóricos. merece etiquetas para pa organizar el mundo por algún motivo la gente tiene tendencia a atribuir eso, pues entidad real y entonces es, pues de la mayor una generalidad de, eh, oye, pues qué sé yo qué estereotipo se me ocurre ahora mismo pues los los sordos son desconfiados las personas sordas eh, son desconfiadas Bueno, pues hola, venga, vamos a meter a lo mayor. Resulta que sí, o sea que sí. A ver, si lo piensas un poco y conoces un un en el fenómeno del mundo, sabes que bueno, pues que lo que aparentemente puede resultar una desconfianza en general cuando trates de manos y con con siete sordo. Bueno, pues seguramente tienen, atiende a otras variables, ¿eh? esa variable dependiente que ya la confianza-desconfianza, pues seguramente depende de muchas variables, de muchas variables dependientes eh, totalmente diferentes y que puede modificarse y que no llegue una cuestión de naturaleza en la que vean sociedades... ¿Eh? siempre siempre dos, dos dos estímulos dos variables perdón Variable sordera y variable desconfianza así siempre van siempre van siempre van más unies hombre ni siquiera cumpliría eso con la con el principio ese de parsimonia que a mí tanto tan me gusta pero bueno gustaba a mí un no tiempo que gustáis a un no tiempo que gustáis a nadie a nadie más ¿eh? costaba pues, a mí seguramente seguramente ¿eh? absolutamente seguro que hay mucha gente por ahí que está diciendo oh, pues, pues claro que los constructos teóricos tienen eh, entidad propia y pues, hombre, a lo mejor no con estas palabras ¿eh? a lo mejor no con estas palabras pero si sí el, el fecho es y de, de, de estar convencidos de que no es sencillamente que organicemos el mundo sina ¿no? y que las cosas son son ¿Mm? ...los crustáceos son crustáceos... Eh, ...los hortalices son hortalices... ¿eh? ...y así son un grupo separado... ...y tienen la su propia entidad... ...no sé, entidad trascendental... ...pues a lo mejor, a lo mejor y eso... ...y, y, una, y una entidad trascendental... ...pero bueno que estaba yo... ...seguía dando la eh, dando la barrila con que... ...básicamente pues el día de... ...el día de Nochebuena... ¿eh? Eh, Disfracéme, cumplí ese, ese ritual Ese viejo ritual de juntarme con el, con mi amigo y, y, y tomar un vaso de vino Yo no soy de vino, a mí no me gusta especialmente el vino ¿eh? no, no, no que me disguste el vino Sencillamente no me gusta, yo no entiendo de nada de vino si, eh, Pues tomo un vino como puedo tomar un, cualquier otra cosa Yo iba a decir un vaso de agua, yo me entero. Un vaso de agua disfruto bastante más que... bastante más vino y soy esina soy escena de ¿eh? soy de raro y de, y de miserable y de miserable pues soy el anedónico miserable y nada eso bueno pues eh, cumplí ese ritual y fui caleando para pa casa de, de la mamá para pa pasar la noche con la familia lo que no contaba yo es que bueno pues eh, esas noches iba a desearme atrapado. Y fortuna que tuve de quedar atrapado en casa de la mi mamá mientras mientras casi una semana, porque bueno, pues agarré un agarré un gripazo importante. Eh, ya ese día notaba medio un en raro, eh. Ya lo mayor precisamente eso fue uno de los motivos por los que no tuve no tuve yo ganas de, de disfrazarme demasiado. Eh, igual igual fue por eso. y entonces bueno pues mira eh, quedé atrapado tuve unos cuantos unos cuantos días los que me dediqué básicamente a, a dormir iba a decir a comer y a dormir comer la verdad que comí poco no tenía no tenía mucha fame eh, sabéis que yo lo que lo que comí lo que comí mucho más que en cualquier otro otra situación eh, comí medicamentos comí medicamentos Claro, eh, yo siguiendo con la mi película de Toles Selmanes, atribuyo, mmm, atribuyo por un lado ese agarrar eh, una enfermedad, un gripazo, una gripe, en este caso, no confundir con un catarro, eh, una gripe en condiciones, agarrar esa gripe eh, que me subiera la fiebre tantísimo. y todas estas cosas atribuyo lo posiblemente pues, que tenga ahora mismo el sistema inmune inmunológico te a, te apeló suelos ¿eh? te apeló suelos o me tanto como pelos suelos no porque entonces estaría malo continuamente yo ahora mismo pues ya estoy de, de recuperación pero seguramente no está en su mayor momento no tengo yo que ser del mismo sistema inmunológico más en general eh. ...más o menos a lo largo de mi vida... ...sobre todo unos años para acá... ...pues bueno, eh, no una no que de, ...yo pues digo, furula bastante bien... Eh, ...no agarro yo enfermedades potentes... ...les enfermedades así más comunes que agarro... ...normalmente mentiro rápido... ¿eh? ...cicatrizo con una, bueno, pues una velocidad aceptable... ...o bueno, les últimos feridas... ...sabe Dios, ahora como que me pasaría... Eh, yo creo que si sí, ahora tengo el sistema este tan tan deprimido, eh, entre otras cosas, y yo decía, ya lo sé, estoy siempre espotricando contra lo mismo, pero bueno, oye estoy programa allí precisamente para po poder hablar po poder de cosas que a lo mejor para acá no puedo hablar. Eh, yo cuido que si, si, si el sistema está tan deprimido, mismo incluso esta vez tomé medicinas, ¿eh? droguéme, droguéme puramente porque además no tomé medicinas para curar, sino que sencillamente tomé medicinas para pa tapezar los síntomas. La mayoría de las de medicinas, ¿eh? cada vez más, ¿no? hay más que sí, pero la mayoría de las medicinas, sobre todo las que están así al... Al alcance de, de cualquiera de nosotros, nun no curen. No me no. La gente dice: toma esto para pa quitarla tal, toma esto para curarla tal. Y mentira, no curen. No curen, sencillamente, o sea, no curen la causa, curen el síntoma. ¿eh? Eh, yo que sé, pues yo tomé, cuando tenía la fiebre tan alto, tomé, tomé trojos para besar la fiebre. Eh, Curaba eso el. El, el núcleo digamos del problema que y el que me generaba la fiebre eh, curaba gracias a esas medicinas no que va que va medicinas lo único que hacían y era eh, tapecer el síntoma o el síntoma una cosa que a mí no me gusta no me gusta hacer en general esta vez al contrario, me tan mal que, que incluso acepté los drogas con tal de dejar de sentir esos esos síntomas tan desagradables Pero yo normalmente a mí eso no me gusta por no me gusta por una cuestión, vamos a ver. Eh, cuando hay una enfermedad y hay, hay unos síntomas, una enfermedad, una, una lesión, lo que sea, bueno pues genera una serie de, de consecuencias, una serie de, de síntomas, que no dejan de ser el, el otra cosa que el aviso de que hay eh, de alguna cosa estropeada. Un, un mal funcionamiento en algún en algún elemento del, del organismo bueno pues eh, oye pues precisamente ese síntoma que te está avisando de ese mal funcionamiento una de las funciones que va a tener va a ser la de que bueno pues dejes de hacer dejes de desarrollar determinadas conductas determinados comportamientos que llevan a bueno pues a que ese síntoma se vuelva más desagradable digamos eh, vamos a sencillamente hablar del, del dolor ¿eh? ni siquiera vamos a meternos sí, y dolor fuerte, dolor pequeño, dolor tal eh, vosotros pensáis que el dolor tiene función positiva ¿eh? hombre, sí no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis. parece que cuesta trabajo eh, atribuye al, al dolor propiedades ...propiedades positivas... ...el dolor... Eh, ...la función de, del dolor... ...la función analgésica... Eh, ...bueno pues... ...como las demás funciones... ...bien... ...bien por evolución... no eh, ...seleccionarse... Eh, ...seleccionados individuos capaces de sentir dolor... ...encuentra de seguramente... ...otros individuos que no sentíen dolor... ...y vosotros podéis decir... ...madre... ...y como la naturaleza allí... ...tan increíblemente estúpida... ...eh... ...como para... ...como pa escoger el dolor... ...frente al no dolor... Hombre, ...supongo que... Es, ...lo sabréis... ...si no lo sabéis... ...no pasa nada... ...digo lo yo... ...que hay... ...hay personas... ¿sí? ...con un determinado... ...trastorno... ...que precisamente consiste... ...en, en que no son... ...quien a, ...a sentir dolor... ...y el no son quien a, ...el no ser quien... ...a sentir dolor... ...bueno pues... lleva un... y un pilanco y una dificultad importante para pa el desarrollo de la vida. Joder, de, de, podéis decir, hostia, no, no, y imposible, vamos a ver. Eh, eh, si no sintiera dolor, seguro que podría hacer muchas más cosas de las que feo. Sí, pero podrías eh, defenderte de eso, del daño. Vosotros podéis estar diciendo ahora mismo, pero vamos... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? <risa> Vamos a ver, ¿qué tiene que ver el daño con el dolor? Bueno, pues obviamente mucho. El, el dolor, el sentido del dolor, no deja de ser una, una cosa, eh, bueno, pues... Mmm, sencillamente como una, una alarma, ¿eh? una, una emergencia, ¿eh? Eh, un aviso... Mmm, de, Que, ...que nos avisa de que estamos sufriendo... ...de algún tipo de, de daño... ...que los nuestros... ...los nuestros tejidos, nuestro organismo... ...está sufriendo de algún tipo de, de daño... ...y el aviso y el dolor... ...y bueno pues... De ...alguno podrías decir... ...joder pues podría ser más avisar... ...¿eh?... Podía avisar sin más... Y, y, ...y que no fuera tan extremadamente... Desac... ...pues llega precisamente... Eh, furula también... ...por ser tan extremadamente desagradable... ...porque como el dolor... ...y de algo que... ...queremos queremos evitar a toda costa... ...pues entonces es precisamente por eso... ¿eh? ...por eso funciona también... ...por eso rápidamente en cuanto... ...yo que sé... ...en cuanto acercamos el dedo a los millones sin querer... ...a, a una llama... ¿eh? ...al fogón de, de... ...de la cocina... ...pues en el mismo momento... En que empieza a aparecer ese ese pequeño daño, ¿eh? pues bueno, el, el fuego, y la temperatura excesiva, pues daña los daña los tejidos hasta el, el extremo de que puede llegar a puede llegar a destruirlos, ¿no? ¿Eh? Destruir los nuestros los nuestros tejidos orgánicos. Bueno, pues en ese momento salta la alarma, ¿eh? esa alarma que los organismos vivos la mayoría tenemos en forma de dolor. De manera que eh, retiremos el nuestro deu del fuego ¿eh? Sencillamente eso Claro, eh, si nos diera el aviso de, de una manera que no fuera desagradable Pues a lo mejor no lleguemos quien a, a retirar el deu con la celeridad suficiente ¿eh? Diríamos, oye eh, eh, chaval, que está ese calor que está generando el, el, el fuego del fogón ¿Eh? ...está generándote un, un daño... ¿eh? ...un daño en el tejido ...y entonces igual decíamos... ...ah, meca, sí, sí... ...quítame ahora, aquí toma ahora... ...pero bueno, eh, daemos un poquito más y tal... ...y no sé si me entiendes... ...eso que quiero decir... <coughs> ...yo miré ahí... ...para pa, pa que más o menos se vea... ...se vea esta cosa lo más claramente posible... Eh, yo acuerdo bueno cuando también explicándome que existían personas que por un determinado trastorno neurológico y sí y un trastorno y una y una enfermedad no llegan quien a, a sentir dolor, eh, no sentían, no sentían dolor y a lo mejor la mayoría de los que estábamos allí presentes según estábamos sintiendo esta explicación decíamos eso de ah, qué guay, cómo mola eh, cómo tiene que molar eso de no sentir dolor y entonces pusimos no sé el ejemplo de, de una persona eh, que bueno, pues, que sufría este, este determinado trastorno y que en un determinado momento eh, estaba pasando a ver a ver si me acuerdo bien de de la anécdota ...está pasando por delante de, de la Socasa... casa eh, un, un desfile eh, una cabalgata como como la cabalgata que va a ser de los reyes magos este viernes que por cierto eh, acuerdo me o sea acuerdo vos a todos eh, que si no vais a la cabalgata después no vais a tener regalos yo todos los años por supuesto que voy a la cabalgata de reyes eh, Hombre, prestaba a mí la eh, prestaba a mi la, la noche de reyes que no veas, el de echar los regalinos, el recollelos. Ya os expliqué más veces al yargo de todos estos años, pues como una, una mi casa, entre la, la mi familia, seguimos, seguimos creyendo a, eh, firmemente en, en los reyes magos. Y hacemos todo lo necesario, eh, todo lo necesario para echar ellos un gabito y ...y mantener... ...mantener vivo esa, esa... ...esa tradición, ese ritual... ...ya ves, otro ritual que... Eh, ...que yo quiero... ...que yo quiero mantener, que yo quiero seguir... ...pues solo ante todo que soy... ...pues resulta que al final... ...al final préstame la de Dios... ...préstame la de Dios los los rituales... ...sí, soy así, soy, soy así nada de... ...soy así nada de raro... ¿Eh? ...¿por qué? ...no sé, no tiene, no tiene explicación ninguna... Pero, ...pero bueno, oye, pues... Eh, Ay coño que todos perdonáis, Bueno, No y, y, y vuelta con el con el perdir, perdón. Eh, no tengo yo no tengo yo por qué andar pidiendo perdón, no perdón. Bueno pues que eh, que lo que lo que lo que estaba Bueno, que la rapaza esta, la persona esta, no recuerdo si es una rapaza o un rapaz, no que que era una rapaza, pues me era femenino, pero no estoy no seguro. Bueno, pues la cuestión ya que la persona esta en cuestión, bueno, pues pasaba por delante de la de su casa, pasaba un desfile, ¿eh? Y eso la a la ventana para pa ver el desfile. Eh, mucha gente los que tengáis calefacción en casa, Digo mucha gente porque no todo el mundo tiene calefacción en casa. Ya sabéis que no todo el mundo tiene, tiene todo. Yo ahora mismo tengo calefacción, pero bueno, pues hasta ahí hay unos años pues no tenía calefacción. pues no puse nada, ponía pues, radiadores. ¿no? Seguramente pues muchas de las personas que, que estáis sintiendo más ahora mismo pues tampoco tengáis tengáis calefacción. O a lo mejor si tienes calefacción pero no tenéis abundo como para como pa encenderla. Yo me Muchos años tuve calefacción, pero pero quería más no encenderla. ¿Eh? Ahora como soy una salario de mierda, pues enciéndola. Es un salario de mierda que por culpa de esos, pues seguramente entre otras cosas tengo deprimido el el sistema, el sistema hemorológico, Pero bueno. ¿eh? ¿Eh? el sistema inmunológico pero presto la calefacción que es mejor ¿eh? no sería mejor a lo mejor tener el sistema inmunológico eh, sano y activo y tal y no tener falta de prender la calefacción pues a lo mejor a lo mejor pero bueno estamos eh, con la cuestión de que esta persona en concreto si sí tenía ¿eh? si sí tenía calefacción y, y perres abundes como para como para prenderla eh, Entonces, bueno, pues eh, como, como en este caso sí, ¿eh? sí que tenía el eh, abundes, bueno, tenía la prendida, tenía la prendida y bueno, pues lo que decía, que la gente que tengáis que tengáis calefacción, pues seguramente, bueno, pues y fácil que en vuestra casa, porque hay una cosa que pasa pues, en casi todas las casas, eh, justo debajo de, de lo que son las ventanas. tengáis un, hay un calefactor, ¿eh? Eh, un radiador, un radiador de estos, y un sitio bastante fallaizo para pa poner, pa poner los calefactores. Bueno, pues la cuestión es que eh, bueno, pues una cosa bastante agradable Pues eh, eh, arrimarse al, al calefactor, ¿eh? sentir el, el calorín, el calorín mientras mientras está uno ahí cerca y tal. calorín eh, claro que no te lleva que mate no supongo que si de alguno de vosotros tiene la tiene la calefacción en algún momento pues eh, sentiría eh, oye, pues como que yo llega a calentar tanto que quema eh, que me fae daño me eh, provoca un daño un daño tisular un daño en los tejidos eh. bueno pues lógicamente cualquiera que toque el radiador y que queme de hostia que quema eh, y nos arrimará no se arrimará más a él bueno pues esta persona eh, nada remos eh, remos a, a la ventana eso la ventana tenía tenía el, el radiador y estaba muy a gusto allí sintiendo el y sintiendo calorín y allí siguió mirando la mirando la mirando la el desfile ¿eh? no sentía dolor eh, ningún Eh, por caliente que tuviera aquello porque ya os digo que esta persona tenía un trastorno que no y, que no ni deseaba sentir el sentir el dolor ¿eh? el sentido del dolor pues la función algésica era de algo que, que no forlaba que no ...que no ibaban en el organismo de hecho no pase pesca de que a lo mejor el calor que era excesivo en el momento que empezó a, a goler a, a carne quemada porque bueno la función olfativa sí que la tenía bien y entonces bueno pues empezó a oler a, a carne quemado eh, que llegara su propia carne lógicamente que estaba que quemaba quemaba eh, a hacía a la parrilla cocinaba en, en el en el radiador eh, y un ejemplo que nos ponían para explicarnos Eh, lo importante que llegue, que llegue el dolor lo importante que llegue esa función Jessica, lo importante que llegue ser quien a sentir el dolor, porque el dolor va a llevarnos a, a evitar situaciones peligrosas, que pueden poner eh, en peligro pues bueno, parte una parte u otra del, del, nuestro, del nuestro organismo eh, yo digamos que soy de, de, de pensar así nada ¿no? también incluso en los en los bueno iba a decir pequeños o grandes dolores en los síntomas ¿eh? los síntomas de, de algún otro problema de alguna otra enfermedad pienso que de la misma manera que estas personas que tienen este trastorno neurológico que ellos impide ¿eh? sentir el dolor o, o que ellos impide sentir lo desagradable que, que que y el dolor y bueno pues para ellos no llegue ninguna cosa ninguna cosa mal y tal sienten eso y, y ya está eh, bueno pues de la misma manera pienso que a lo mejor <coughs> por cierto <coughs> buenas noches tú que se me mete al chat, no sé cuándo se me ha metido ya porque como estoy aquí a dar la porpayula ni me, ni me pescancio demasiado pero bueno oye, que, que buenas noches que buenas... Pero porque ahora ahora vuelve a sonar y que según me ponga eh, suena o, o de, suena, no dejen de, de sonar los auriculares y yo como estoy eh, estoy, estoy, estoy tengo que hacer el programa con auriculares pues entonces es, préstame bueno que estaba diciendo que al fin y al cabo con otros síntomas soy más o menos como eh, bueno, pues, exagerando a a pequeña escala, como con este tema del de sentimiento de dolor. Pues <coughs> yo ay, ay, pienso que lo mejor no hay, no hay cosa buena, tapalo. Hoy en día eh, hay la, el, el, la idea general eh, alrededor de eso, eh, el mensaje... de que de que tenemos eh, avanzado lo suficiente como para tener medicinas ¿eh? que tapen que tapen los determinados los determinados síntomas yo que sé pues en este caso estamos hablando de de la gripe los síntomas los síntomas eh, respiratorios pues bueno vamos a seguir con ello eh, Yo, como de algunas otras personas, eh, yo qué sé, pues no vemos la tele, pero eso no quiere decir que tengamos eh, que libres de la de la publicidad. Lo único que quiero decir, llega lo mejor, pues en ocasiones en que estamos en algún sitio que se quita la televisión puesta, igual nos pescanciamos más de, de de del mensaje brutal al que estamos al que estamos sometidos. Eh, estos días, ya pues digo, como no tuve eh, otra cosa que hacer que, que comer comer poco porque tenía, no tenía eh, me entraba casi nada eh, dormir y, y ver la tele porque en la casa de la mamá pues no hay otras cosas que hacer bueno, sentir la radio que supuestamente más eh, bueno, pues veía la tele y veía que aparte de los 40.000 ...anuncios de, de... ...de Colonia... ...sobre todo de Colonia... ...pocos de chuguetes, eso llamó la atención... ...pocos anuncios de... ...de chuguetes comparados con otros años... los ¿no? es que ve si veía la tele... Que, ...y que en esta época, bueno, pues... pues ...el, el bombardeo ya era brutal... ...con anuncios de, de juguetes ...para pa los niños... ¿No? En, este caso, ...en este caso, pocos... ...la, la verdad que, que... ...pocos anuncios de, de juguetes, ...muchos de Colonia... Y, y la verdad que flipé porque muchos más incluso de los que recordaba anuncios de, de melecines, ¿eh? de melecines no tantos, en realidad de tres o cuatro melecines, lo que pasa es que muchas marcas diferentes para bueno pues para para vender la medicinas similares. Eh, parece que hoy en día más que que tenemos ese, ese mensaje general así de que de que no tenemos por qué, eh, no tenemos por qué sufrir ningún tipo de ningún tipo de dolor ningún tipo de malestar que tenemos eh, medicinas abundantes como para poder taparlos y eh, poder evitar ese, ese esos malestares eh, bueno eh, supongo que hay un mensaje igual que cualquier otro supongo que cualquier otro mensaje comercial supongo que hay una serie de de entidades eh, Que, que tienen por, por actividad económica pues, la, la creación o distribución de, de, de esos medicamentos, de esas medicinas, de esos, de esos amortiguadores de, de los síntomas. entonces ¿eh? esos amortiguadores de síntomas. Y, bueno, pues lógicamente tienen que venderlo. Supongo que están vendiéndolo bien, porque la mayoría de la gente además se enfadas eh, con uno cuando, cuando te dicen eso, cabrón, pero... Pero toma esto, joder. Luego qué es de que estás malo y no tomes nada, joder. Como si fuera obligatorio tomarlo? ¿No es no, no, no, verdad? Sí. Y curioso a mí, oye, pues por riñerme muchas veces por no tomar, por no tomarme medicinas. ¿eh? Acuerdo años hay que que yo trabajaba en la, en la construcción y, y acuérdome perfectamente un día que bueno pues Con un catarrazo tremendo, pues presentéme a trabajar igual. Y en cuenta de, de tomar eh, aspirines, y era aquello lo que te decían que había que tomar aspirina, en cuenta de tomar aspirina, que básicamente lo que fue la aspirina, allí eh, licuata la sangre. Yo lo que hacía era beber mucho mucho agua, que ye, bueno, pues un remedio muy afalladizo para pa, pa curar en este caso. para ir curando de una manera pues bueno, bastante natural eh, pues esos síntomas esos síntomas respiratorios pues al guardarme del oficial con el que yo estaba, en plan de pero cabrón, pero falla a favor de tomar algo que no, joder no tomo nada, yo tomo agua nada más joder, no sé de qué vas, por la vida, que piensas que, que, que, que y es mejor con los demás, joder, pues falla el favor de tomar inmediatamente... Bueno, bueno, flipante, ¿eh? verdaderamente flipante. También es verdad que el hierro mundillo, ya, ya os conté más veces, un mundillo especialmente flipante, pero bueno, eso mismo eh, tiene pasado en muchos otros contextos, y, y mismo con la familia y tal, Que, que además es curioso porque piensen, por ejemplo, en este caso, que en este caso acabé tomándole, ¿eh? al contrario, me tan mal que bueno, acabé tomándolo, porque oye, también, vamos o sea, a ver, no soy no soy tampoco talibán en este en este aspecto, eh, yo cuido ¿eh? que mientras mientras ella es capaz de, de aguantar, digamos, esos síntomas, mientras el malestar no... No, ...no te lleve a, a, al extremo de, bueno, pues interferir eh, de manera grave en, en otras actividades... ...pues bueno, casi mayor soportar el síntoma. ¿Por qué? Porque, coño, el síntoma está informándote... ...de la misma manera que, eh, que el dolor cuando toques un radiador que está quemando... infórmate de que ese, ese acto de tocar alrededor va a provocarte un daño tisular, ¿eh? un daño en los tejidos, eh, de la misma manera <coughs> ese dolor o ese síntoma te informándote de que hay algo que furula mal. Tú, por ejemplo yo qué sé, pues duele el garhuelo, ¿eh? duele el garhuelo ¿eh? y coño pues lo último que te apetez cuando te duele. Supongo que iré a tomar bebidas frías, ¿eh? pero por embargo si tomas un, vamos a suponer, ay ay ay, cómo me duele la garganta, ¿Eh? pero voy a tomar esta medicina que me quita el dolor de la garganta. Eh, y una medicina que no cura, ¿eh? no cura, sencillamente tapa, da un analgésico, tapa el el dolor de la garganta. La garganta sigue igual de irritada. La garganta dolía porque estaba irritada por los motivo que fuera. Estaba, como solemos decir, en, en carne vivo. ¿eh? La, la garganta está en carne vivo. ¿eh? Me, por ese motivo duele. Claro, yo tomo el, la medicina, el analgesico, que sea, es y ese anestésico no fue que la garganta deje de estar en, en carne vivo. ¿eh? La garganta sigue así, ¿no? y casina. ¿Qué es lo que pasa? Que en un duel. porque el analgésico funciona de manera que lo que falle, bueno, pues que te quita, te quita el dolor, ¿m? te quita el dolor, y entonces ah, ya no me duele, o sea que, pues voy a tomar este vaso de agua frío, y como la garganta sigue en carne vivo, pues tomas el vaso de agua frío, y estás haciendo daño a la, a la garganta, la garganta, bueno, pues está eh, ralentizando su proceso de curación, ¿Gracias a qué? A que, gracias, o por culpa de, de que anulaste, ese, ese y como si anularas un chivato ¿eh? de cualquier de cualquier máquina, como se anularas la ayud colorado, o el aviso de, de, de la emergencia de la sirena, que está avisando de que de algo, de que de algo furla mal. Bueno, eh, que necesito lo mismo cuando por ejemplo, yo qué sé, pues te duele, tuerces un todillo o o te duele un cóldu o lo que sea, y tome antiinflamatorios, analgésicos y tal. <coughs> yo personalmente <coughs> pienso que es mejor no tomarlos, y que es mejor seguir sintiendo ese dolor, ¿eh? porque entonces sabrás que hay algo que sigue furulando mal, y como hay algo que sigue furrulando mal, procurarás no agredirlo, ¿eh? no hacer nada que pueda contribuir a que... a que se estropie todavía más ¿m? precisamente por eso cuido que el dolor eh, bueno, y que los síntomas pues son importantes a lo mejor no conviene no conviene taparlos ¿m? no conviene taparlos a ah, otra cosa y muy diferente y oye pues cuando ya llegan a un extremo que que, que, que interfiere ¿eh? interfiere con otras actividades cualquiera yo que sé pues si sientes tanto dolor, tanto malestar, que no te deja ni siquiera vivir, vamos a, vamos a ponernos así momentos, que no te deja vivir, pues entonces, oye, pues a lo mejor, ¿eh? a lo mejor no pasa nada, ¿eh? a lo mejor no pasa nada, pues por, por atenuarlo ligeramente. Cierto, oye, que toda la vida, ¿eh? toda la vida se usaron métodos, bueno, toda la vida, como si yo... Bueno, toda mi vida, sí viví, iba a decir como si yo llevara vivido toda la vida. Bueno, pues toda la vida sí, llevo vivido, joder. Pero bueno, ya más o menos me entendéis, ¿no? Que no llevo viviendo siempre. Pero bueno, de, de casi siempre puede ser que hay remedios tradicionales, formas de de, de, de atenuar los síntomas. Que ya lo que pasa es que normalmente les, les formes este... tradicionales vamos a llamar esa cena son menos agresivos para pa con otros para con otras partes del, del organismo que lo mejor estos métodos de agora que son mucho más fulminantes, mucho más rápidos y mucho menos trabajosos eh, pero a cambio pues a lo mejor también dañen alguna cosa más que sé yo no soy experto en el tema pero imagino que seguramente no hielo lo mismo a nivel del daño que puede hacer a a otros elementos, por ejemplo, a ti de, yo que sé, pues de paracetamoles, por decir, de algún componente así, bueno, pues que, que, que lleva bastante bastante light y te da bastante al acceso de tos, que supongo, bueno, pues tendrán de algún tipo de, si te pasas demasiado, pues tendrán seguramente de algún tipo de, ...de contraindicación, pues, por el sistema de hepático, por el fégado... ...sí, supongo que sí, no lo sé, seguro, pero supongo que sí... ...si te atiborres de, de floritos, pues, hombre, llega a un extremo también... ¿eh? ...llega a un extremo también, también afecta negativamente al, al fégado... ...pero seguramente tengas que llegar a unos extremos mucho mayores... ¿Eh? que tomando que unas cuantas pastillas y sobre todo el tema ese de que oye, pues que está que doliendo oye, pues por algo será a algo que no forrula bien si no si formularé bien, no dolería ¿eh? entonces, es, joder, pues déjalo seguir doliendo mientras mientras el dolor sea soportable ¿eh? y entonces asegurarás de que hoy cuidado que esto no puedo hacerlo que me duele más Eh, yo qué sé pues que ahí duerme una rodilla pero de de caminar sí me sí camino igual y bueno pues este camino tranquilamente pero eh, pescancia este de que cuando pises de una determinada manera hostia, eh, cuidadín esto no puedo hacerlo tengo que evitarlo tengo que procurar llevar un, un bastón estos días yo por lo menos soy de <coughs> soy de soy de esa manera de de pensar ...y la manera correcta de pensar... qué va... O sea, o sea, ...y la manera correcta de actuar... ...no me, no... ...y la mía... ...hostia... ...cada uno... ...fazará las cosas como... ...como mi paeza... ...pasa que... ...bueno pues como solo decir... ...yo vengo aquí... ...estoy por el mayor mío... ...y de qué voy a hablar... ...de las cosas de los demás... ...eh... ...voy a hablar de... ...yo qué sé... ...pues ahora pones la verdad... ...con cualquier otra mesora ...y de lo que te falen... ...y de las cosas de... de pues ¿quién, quién y el que está ahora mismo, de mon falentes de las cosas de, de mon Bueno pues yo la verdad que sé pocas cosas de, de del, del pusemón es entonces cuánto les míes sencillamente sencillamente es ahí la, la cuestión, cuánto les mías cosas en vez de, en vez de contarles de, de los demás, ¿no? sí, sencillamente, sencillamente eso yeah Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cucara, Radio Libre V107.3 de la frecuencia modulada y en el ww.radiocucal.org por donde tú prefieras. Estás sintiendo eh, eh, Anedonia, trascendiendo la Anedonia con miserable son las 22 horas y 2 minutos de la noche del 4 de de Sinedo el año 2018 y este programa que toda la puñetera vida arrancó a las 10 ahora lleva ya pues, pues un horépico decía yo eh, decía yo a Macetu a través del a través del, del chat ya sabéis que si queréis podéis joder meteos al eh, si te estáis sintiendo en directo podéis meteros en la página web eh, y enchufaos al al chat joder que últimamente ya no se me meten ni siquiera el madero estoy eh, esta no es el único que el único que está y y Macetu eh, que te voy comentando que tiraba al teclado y, y decía que en el último programa no funcionó eh, no, en el último no fue rolada estaba eh. también en The cloud, lo que pasa que bueno pues igual como, como muchas veces lo que fue, oye, las cosas que me que me pones las personas que te es en el chat, yo contento, contesto les de, de pues igual te pescanciaste. Pero bueno, últimamente unos cuantos hermanos para acá, unas veces tira el chat y otras veces. O sea, tira el chat, madre de Dios. Unas veces tira el teclado y otras veces no, no tira. Tampoco pues nada, no llegue. Que sea, eh, no llegue que sea una cosa tan importante, el teclado. To Fight Club. Perdón tanto, ya que tenía que dejar a a Taylor decir decir este decir estas cosas, ¿eh? Pero bueno, ahora que ya les dicho, puedo yo seguir con el con el mi discurso. Bueno, pues que. Esta historia que, que conté, venía en cuanto de, de eso que, que os decía al principio: que bueno, pues que posiblemente ¿eh? por tener el, el, el sistema inmunológico un tanto deprimido, ¿eh? un tanto deprimido, eh, sin más de tú. cuando nos vuelves a hablar sobre tu para la construcción? <ríe> bueno, me, la meta para la construcción. Por fortuna no se repitió ¿eh? <risa> ...hay mucho tiempo, pero cualquier día, porque por ¿eh? Marcome, no te creas, no te creas. Eh, ya ves que esta noche tuve que volver a sacar el, eh, tuve que volver a sacar la anécdota de, de cuando me, eh, de aquella, de aquella vez que fui malo ¿eh? y que de la misma manera, mira, estaba pescanzendo de una cosa, ahora que lo contaba, de cómo me echaban la, la bronca. por por no tomar medicinas. Oye, acuérdome que, que una de las cosas que tenía la, la construcción, vamos a hacer un, un paréntesis <ríe> un paréntesis respecto a las a cosas que te iba a contar. Oye, una de las cosas, taba, según lo contaba, estaba pescanceándome. Una de las cosas que tuvo la, la construcción y es que las personas en general Os digo y un estereotipo y un constructo teórico y ¿eh? no existen los obreros de la construcción como tales este una serie de personas que entre otras muchas cosas ¿eh? pues mmm, dediquen eh, un espacio de, de la subida a, a vender la soforcia de trabajo en un, en un es, sobres de, de construcción de edificios a cambio de a cambio de ...de perres... ¿eh? ...a cambio de, de una serie de perres... ...pero esas personas son muchas otras cosas... a ver ...no son obreros de la construcción... ...puñetera manía de definir... A ...las personas a través sencillamente... Del, del, del, de, ...de lo que se ven obligados... ...de lo que nos vemos obligados... ...a, a hacer para pa conseguir... ...una serie de perres que nos permitan... ...sobrevivir... ¿eh? A, esa, ...a esa actividad económica... ¿no? Pues ...eso no lleve necesariamente... ...lo que nos... lo que nos define. Eh, hay años, me que tuve yo, <coughs> yo tratando a un grupo de... tratando, bueno, charrando con un grupo de enfermos, de personas con, con enfermedades mentales sobrevenidas ya, ya a la edad adulta, cuando ya hieren... Bueno, pues, hieren profesionales, manda huevos, se definían, se definían por eso, cada uno por la su profesión, no como cirujano, otra como... maestra y demás y, y una de las cosas que ellos provocaba eh, mucho dolor mucho malestar mucho desasosiego y era el hecho de que ahora no eran capaces de, de, de hacer aquellas actividades que los definían y intentaba decir yo bueno hombre pero seguramente eh, sabréis definirlo de otra manera seguramente que en la vuestra vida hay muchas muchas cosas que están más allá a lo mejor de de, de esa definición puramente económica y si sí, hombre alguno llegaba a decir bueno vale pues yo no soy No soy no soy soy padre y, y eso sigo pudiendo hacerlo, sigo pudiendo atender a la a mi fía y no sé qué y tal, pero no lo decía como me convencido. Y había muchos otros que, que no eran capaces a, a convencerse, a convencerse del tema. Y es triste, y es triste, bueno yo triste, a ver, el que quiera definirse a través de su trabajo, a través de la su actividad económica, pues bueno es bien, <risa> cosa de él. pero ye triste que que paz que se lle la se lle la forma por antonomasia definirse tú quién es menganito y que y es soy menganito y soy caminero o yo soy fulanita y soy dependienta o hola yo soy pepita y soy nebrasciana Ola, yo soy adolfo y soy catador de vinos Que sé yo triste verdad cuando toparemos a uno que diga eh, a uno o una que diga yo soy sutanita y soy rascadora de pies. Me rasco los pies pero un mogollón de bien. ¿Qué sé yo, <risa> yo no he sé exagerado, pero, pero seguramente, seguramente entendéis lo que quiero decir, ¿no? Eh, Quede claro entonces es que, que, que no estoy hablando de los obreros de la construcción como una entidad real, sencillamente como un constructor dedico y un y una etiqueta que yo en aquel momento tuve que utilizar para para poder para poder definir a un determinado grupo ¿eh? al que yo conocía de fecho nada más en aquel, en aquella situación la gran, a la gran mayoría pues a través de las actividades económicos que compartíamos entonces por eso la por eso la conocía y, y curiosamente si me pescan en aquel en aquel mundillo de que de que necesitaban bueno necesitaban a ver joder y que de verdad joder me parece que una vez que que llegues al, al estado de entender que que los estereotipos y los constructos no dejen de ser sencillamente eso parece como que quieres evitarlos o que yo por lo menos quiero evitarlos en, en buena medida bueno vamos a decir que, que, que en el ambiente de aquella obra en cuestión ¿eh? yo trabajé en la construcción además en un par de obras, en un hombre poco tiempo y en y en otra bastante más, eh, vamos a decir que como que necesitaban que todo fuera todo fuera pelguión y que nada se, se saliera del del de, de, de lo pactado ¿eh? que fuera que fuéramos siempre por lo segado ¿eh? vamos a vamos a decirlo así ¿na? Y, y de verdad que, que daba la sensación de que cualquier mínima transgresión que ellos exponía sobre todo algunos de, de fégalo ¿eh? y y eso yo qué sé pues, pues que que ellos costaba entenderlo ¿m? que yo era como una disonancia, disonancia cognitiva tal que eran incapaces de eh, que ellos costaba mucho trabajo pues pues asumir que hubiera personas que sencillamente funcionaran funcionar de otra manera eh, ya vos conté más veces les les bronques de, de, de, de, de joder que por qué vienes en bicicleta a trabajar que lleguen un ganes como para un coche Cuando se vio venir en bicicleta a trabajar? ¿eh? O, también os conté, creo que alguna vez, lo de que yo de aquella, pues dábame por, y ahora todavía me sigue dando de ese mes en cuando, por comer la fruta delante de, de la comida, ¿eh? la fruta en cuenta de, de tomarla como postre, pues yo muchas veces tomarla como lo, lo primero. ¿eh? Bueno, pues había alguno que se ponía, pero, pero nunca se vio la fruta tomase detrás, joder, tomase detrás, no se toma adelante y no sé qué, y no sé cuánto está. Y en este caso, para el tema de, para el tema incluso de, de las medicinas, pues pasamos un poquillo en lo mismo. El paisano indignado porque no tomaba, no tomaba, no tomaba medicinas. ¿eh? una cosa, una cosa curiosa. Eh, seguramente de aquella también tenías sistema inmunológico un poco deprimido sí posiblemente posiblemente de hecho tuvo una enfermedad extremadamente grave justo después de desear la construcción y oye ya ya lo sé que a mí por mucho que me digan que, que eso que seguro que no tiene nada que ver que, que una variable y la otra que son totalmente independientes yo qué queréis que os diga estoy absolutamente convencido de que puseme pues, nada de malo por lo mal que lo por lo mal que lo pasé, por lo mal que lo pasé en aquel sitio. Ahora mismo, eh, bueno, puede decirse que lo ha pasando, que lo está pasando así nada de mal. estaría bueno, por supuesto que, por supuesto que no. Eh, pero sí que también, joder, pues tengo esa, esa sensación de la misma manera que la tenía allí, por un motivo totalmente diferente, ¿eh? de que de que no estaba en el mi sitio, porque bueno, pues pues aquella gente lógicamente no me entendía con ella. me entendía con ella a lo mejor en en aquel caso porque ellos tienen mucho más bueno pues lo que estábamos diciendo ahora mismo de ir por lo por lo segao, ¿eh? y, y cualquier transgresión pues pues dios dios bueno pues dios descolocaba bueno qué coño? en este caso eh, un poquillín también así lo que pasa que las reacciones de las personas son sencillamente son mucho más suaves son más de de, de extrañeza de ¿Eh? de bueno no sé como de, de no entender eh, estas determinadas situaciones y, y bueno pues eso he sentado que y bueno, pues, pues un trabajo exigente que <risa> lleva muchas horas y, y que estás todo el día con la cabeza comiéndotela pues pues entonces es bueno pues ya normal que ya normal que el sistema inmunológico baje De fecho, bueno, pues últimamente de un tiempo, pues esta parte colecciona enfermedades. Igual que pues cuando de <coughs> los míos tiempos de, de estudiante que coleccionaba también enfermedades psicosomáticas, ahora, ahora son diferentes. ¿eh? Eh, no me salió psoriasis, no me salió caspa. Eh, y te iba a decir duermo bien y me entera, no duermo bien dormía mejor antes pero bueno no llego a dormir tan mal como de aquella pero bueno sí que sí que sí que voy teniendo otras otras cosines que no tenía que no tenía antes de, de, de trabajar así a lo, a lo burro ¿eh? de trabajar a lo burro y encima en un ambiente que bueno pues que, que no sé hasta qué punto se me se me entiende cuando digo determinadas cosas ...pero bueno, yo una cuestión también... ...a ver, no por el trabajo... ¿eh? yo una cuestión general... ...mira... ...voy a aprovechar para pa contaros... ...una, una anécdota... Eh, ...una anécdota que... Yo ...sencillamente, pues bueno... pues ...ya lo mejor muy... ...muy gráfica de... ...de estas cosas que me pasan y como... ...pues todavía seguimos habiendo de algunos... ...que... pensamos que de que vemos las cosas... ...de, de otra manera... Eh, el otro día, iba yo por la calle el otro día no, no sé si antes ayer, ayer cuando fue y, y bueno, pues encontramos una persona que, que hace tiempo que que no envía y bueno, estuvimos charlando un poquillín de pues eso, de la situación siempre sale el tema la situación laboral de cada uno a mí no es lo que más me importa pero bueno, como oí como el tema que sale muchas veces, pues bueno, falas de ello y, y listo Y, y bueno pues nada, con todo lo mío nada, lo mío acabase para pa no sé cuándo, bueno, espero que se acabe, porque la verdad que, que si dura más eh, no sé, no sé si aguantaré y tal, porque no, y quedárseme así como raro diciendo, pero queche, que che no quiere seguir. y claro de esto que tampoco te vas a poner a te explicar en medio la ¿eh? en medio la calle pues pues todo ese, todos los motivos por los que sí que ríes nunca ríes que ríes de otra manera o, o desearías de querer y entonces se sí, dice sí claro que sí claro que sí lo que pasa que bueno oye pues ¿eh? y es muy duro y de otra manera y no sé qué bueno no sé si se dice claro que sí o claro que no vale qué, qué más da el caso y la parte interesante bien porque hoy ¿eh? en antes de venir para la emisora topeé a otra persona con la que hacía bastante tiempo que no coincidía mucho tiempo y bueno pues por supuesto <ríe> inevitable inevitable salió salió el tema el tema laboral y bueno pues intentaba decir eso no menos si yo estoy estoy a gusto estoy bien todo y tal lo que pasa es que bueno yo no brutalidad son demasiados horas y, y, y hubo un momento en que bueno pues no me corté de decir esa gran verdad de yo de verdad que te digo que, que yo daba la a mí se me decía en el mañana, la mañana trabajes la mitad del tiempo cobres nada más la mitad Y, y, y, y listo oye pues bueno vamos a comprar una, una miseria según ellos para miseria para miseria mundo y vas a trabajar la mitad digo ellos si me decían eso yo tan encantado y lo hacía oye dicho esta otra persona me yo, yo digo la verdad que también yo sería el primero estaría deseando lo que <coughs> estaría deseando que que fuera así no la cosa Porque yo, joder, también estoy a gusto, también me presta el, el mi trabajo, pero, pero oye, que, que, joder, a mí lo que me prestaría más sería sería tener tiempo para poder disfrutar un poquillín de esto que feo, que me presta. Y oye, de repente quedamos los dos como diciendo, joder, menos mal que, que encontramos a, a, a una persona que, que me entiende eso. La mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente dice eso de, yo qué sé, pues a lo mejor que es de, o es eso, de, sencillamente de, de escribes, coño, meto me diez horas diarias, no sé qué, y todos ustedes dicen eso, anda, y menos mal que lo hay, y que no falte. <risa> qué, qué frase más horrible o esa de, de que no falte, falte, ¿eh? ay Dios. a mí dímela, dímelo muchas veces el, el mi amigo la Ana básico pero básicamente poco pues, debe ¿eh? eso de, y que no falte <risa> porque por fortuna bueno pues otra de esas personas que, que más o menos entiende entiende de que va entiende de va este tema Ay, en fin eh, cuántas horas señor, una hora y y desde nueve minutos vamos a poner tú cantar Oye, no falla, no falla esto, ¿eh? No, no, no falla el tema de de que qué hacer tú y contento, sí, sí, que no falte contento, ¿viste? Dije, sí, no, pues, cuando, yo, cuando me falte, ¿eh? Cuando me falte, entonces ya ya de, ya quecharé, como siempre también el meme con el pistolero manego. ¿Eh? Eh, cada vez que que el trabajo dices, sí, y luego dentro de cuatro días estarás sin trabajo y estarás quecheando porque no hay trabajo dices, eh, le digo, claro no disfrutamos el paro ¿eh? ni, disfrutamos, ni disfrutamos trabajando, estaría bueno estaría ¿eh? bueno joder, si al final todos ¿eh? somos traidores Pues creo que esto ya bueno amigos amigo no más porque que yo sepa tan más de tú y bueno eh, A ver eh, perdonad porque seguramente todos los que te sintiendo esto y que no en el en el chat ahora mismo estáis indignados y cabreados porque dicen el que el único amigo y era más de tú no no es verdad no es verdad seguramente hay mucha más mucha más gente por ahí muchas más personas de hecho todo acórzame que habrá como tres cuatro salmanes Estuvo aquí conmigo el mi amigo el, el, el, el, el, el cabezón ¿eh? que sigue sintiendo el programa eh, habitualmente y que bueno pues ya nos he dicho que que lo siente cuando haya da tiempo a través del a través del transistor y otras veces pues ya a través del, del podcast de la de la grabación pero bueno que sigue sintiéndolo aunque aunque no se me meta en el, en el chat bueno hombre un, un saludo enorme también para pa toda la gente que, que, que nunca que no te ha metido que no te ha metido en el chat vale eh, de todas maneras nada oye pues que, que ya vamos a ir terminando por esta noche porque bueno ya veis que, que aunque ya, pues ya de todos muchos más muy curado ¿eh? sigo estando un poquillín perjudicado ¿Eh? tampoco vamos a tampoco vamos a, a exagerar la cuestión de decir oh, el anadón es convencional ya está perfectamente no es mentira ¿eh? ya visteis que en un par de que en un par de un par de toser en, en, en toda la noche así na que bueno pues eh, que vamos a vamos a ir acabando ya o voy a ir acabando yo ¿eh? Bueno, vamos a ir, no, ¿eh? está muy bien utilizar el programa, vamos a ir acabando porque voy a ir acabando yo de hacer el programa y acabando los demás de, de sentirlo, ¿vale? Eh, oye, un saludo, un saludo enorme, un saludo enorme esta noche, especialmente para pa Macetu, que, eh, la persona que tuve aquí en el chat, eh, y un saludo también para pa todos los demás que te estáis sintiendo esto, ahora mismo en el, en el directo y para todos los que lo... los sintáis en otro momento, en diferido a través de, de otros medios, cualquiera que sea, vale eh, yo lo que os digo a todos y lo de siempre, pues que oye, que un beso, que un abrazo y sobre todo que no nos coñen, vale, venga, anda pues hazlo bien venga, hasta la semana que viene todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas, que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 Que estás estás padeciendo una náusea constante? Tragarte siempre los mismos frondes, sin girar, sin parar, encima de un pereduzco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio sobre el mismo ejercitar.